Eh, nosotros somos un grupo de amigas que lo que hacemos es ayudar a otras fundaciones organizaciones que ya están armadas, que tienen eh, la personería jurídica de fundaciones Bien. y que hacen ese trabajo solidario. Perfecto. Y nosotros lo que hacemos es prestarle auxilio a ellos. Eh, trabajamos con Fundalum, trabajamos con, con le hemos colaborado también al programa Guadalupe, que le hemos llevado un montón de comida y, y alimentos y también ropa y demás. Y hacemos campañas no internas a catedral también Bien. y hacemos este bueno campañas internas eso de buscar ropa que los que quieran donarnos eh, hacemos lo de las mantas solidarias que todos los que quieran tejernos tejen esos cuadraditos que nosotros los vamos uniendo somos dos o tres que unimos los cuadraditos eh, y bueno y tratamos eh, y todos los jueves Bien. o viernes eh, llevamos 40 viandas a, eh, a fundalum Bien. para ayudar en, en dar de comer a, a gente que, que está es muy necesitada también. Muy bien. Eh, ustedes eh, se llaman Las Martitas, ¿por qué? Hola, buen día, yo soy Ana. Eh, bueno, eh, tuvimos la dicha de compartir nuestros primeros pasos hace aproximadamente dos años con Mario de la Torre, bien. que nosotras le decíamos, Mario, somos un grupo de amigas que queremos ayudar, pero no sabemos cómo, y él nos daba charlas, eh, algunos sábados nos juntamos, eso fue como un regalo que tuvimos en sus últimos tiempos, Y él nos bautizó a las Martitas, en referencia al personaje bíblico Marta, que cocinaba y a través de la cocina trataba de ayudar a gente necesitada. Entonces Mario nos decía, bueno, yo asisto a un montón de gente, él era muy eh, tenía mucha sensibilidad para captar la necesidad real. Entonces él decía, ustedes hagan unas viandas y me las acercan a mí y yo voy a saber bien a quién dárselas. Entonces, como nosotras cocinábamos y a través de eso ayudábamos, él nos bautizó las Martitas. Teníamos un grupo de WhatsApp que siempre le íbamos cambiando el nombre y agregábamos a las personas que decían que se querían sumar a la ayuda. Ese grupo de WhatsApp eh, nos volvíamos loca tratando de encontrarle el nombre y no había forma porque era difícil, ¿viste? Todo quedaba como que ningún nombre y... ...Mario sus últimos días nos decía las martitas, las, Martita, las martitas, las martitas... ...el día que falleció al grupo de WhatsApp le pusimos las martitas... ...así que bueno, es un nombre que no vamos a cambiar nunca. No. Bien. Eh, Bien, ¿Más o menos tienen cuantificado cuántas personas en situación de calle están ayudando? Eh, no, no, no, así como un número no... ...sí que, bueno, surgió por ejemplo acá que Flor te nombraba catedral... En Catedral funciona de lunes a viernes, entre varios de los programas, eh, un desayuno que que se acerca, bueno, toda aquella gente, no no, no hay una campaña de, de recolectar gente, la gente se va enterando y se van acercando, y, y bueno, se acercaron unos chicos uruguayos, Y cuando nosotros les preguntamos el nombre, bueno, su, les preguntamos de su identidad, si están vacunados, este último tiempo estamos haciendo hincapié en saber si están vacunados o no, o si van al hospital por la parte de salud, eh, nos contaron dónde estaban, eh, que estaban ahí en, en, en una Negro. esquina, en Río Negro y Salta, por un tiempo, eh, que los vecinos de ahí le, los ayudan. Y, y bueno así como surgió esto van surgiendo chicos que por ahí nos cuentan eh, que están o en, el, o en el molino o en el relleno sanitario como que sus direcciones son esas ¿no? pero un número no